Sí, obviamente. Este, la verdad que no, no ha sido el, el resultado esperado. Nosotros pensábamos que podíamos aspirar a, a un poquito más. ¿no? La verdad que, evidentemente, creo que ha habido un, un fuerte rechazo a, a, ¿cómo le diría? a las distintas decisiones que fue tomando la doctora Cardió, que uno puede o no compartirlas. ¿no? Este, Pero creo que un poco como ella dijo, n o por ahí en este país decir la verdad o lo que uno piensa no resulta del todo este, aceptado.、Eh, es cierto que、eh, Lilita, por distintos motivos, fue rompiendo sus lazos con, con, este, con, con, con otros acuerdos que habíamos logrado en el 2009. Y evidentemente, a mi entender, por lo menos, parece que esto no fue bien leído por la sociedad, si no nos explica. Este, un digamos, un, un resultado tan magro como el que obtuvo la coalición cívica a nivel nacional. Después, en los distintos distritos, hubo o b u e n una variedad de, de, de interpretaciones, porque ahí ya influían los distintos candidatos, tanto locales como seccionales, pero tampoco se puede decir que se hizo una buena elección, la verdad, ha sido una mala elección, lo cual significa que tendremos que replantearnos muchas cosas desde la coalición cívica, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería, cree usted, el replanteo que habría que hacer? La doctora Carrió habló de tomar un papel más secundario. ¿Eso cómo se lee de cara a octubre? Bueno, la verdad que precisamente, ¿no? Creo que tal cual lo explica ella, ¿no? Como bien usted lo, lo, lo describe, tomando las palabras de ella. Ella habla de un papel secundario. Ella cree que este,、eh, este rechazo que, que la sociedad ha demostrado. Evidentemente, en contra de su figura, este, el 97% de la sociedad no eligió su figura, y, y bueno, esto en política hay que aceptarlo y asumirlo, ¿no?、Eh, precisamente cuando habla de ocupar un rol secundario es por lo que yo le decía antes, porque、eh, nosotros no podemos cambiar nuestros, nuestras convicciones o nuestros puntos de vista, independientemente de que estemos equivocados en la manera de, de aplicarlos, ¿no? Tenemos una visión y la verdad es que. Yo, sigo. Yo soy también de los que siguen pensando que, si bien el momento que vivimos los argentinos desde el punto de vista económico es, es relativamente bueno en relación a nuestro pasado reciente, creemos que se podría mejorar muchísimo aprovechando una situación como esta, donde se pueda bajar los niveles de corrupción, donde este, digamos, se pueda aplicar una política de mejor distribución. Pero bueno, es, aparentemente o evidentemente la sociedad no lo interpretó. Así que me parece que está bien lo que hace Lilita de,、eh, si es necesario pedir que la corten a ella, este, porque las posibilidades evidentemente de llegar a la presidencia ahora son muy pocas, este, y que voten candidatos, porque sin duda la coalición cívica ha sido, lo ha demostrado, lo hemos demostrado en las cámaras, tanto en las provincias como en la nación, de ser los únicos bloques realmente opositores, Que no votamos en acuerdo muchísimas cosas, ¿no? por decirle una, del presupuesto provincial. Hemos sido el único bloque que lo votó en disidencia, porque entendemos que hay cosas que no, no, no se pueden aceptar, este, como lo decíamos en la campaña. Fíjese usted que el Ministerio de Asuntos Agrarios gasta 150 millones de pesos contra mil y pico que gasta el gobernador, 600 de propaganda. Y la verdad es que creemos que esas cosas hay que cambiarlas. Este, y lo vamos a seguir sosteniendo porque son, son nuestras convicciones. n o De todas formas,、eh, también creo que incidió en esta elección,、eh, la, digamos, en la mayoría de los distritos ha habido una gran polarización por partidos que se enfrentaban dentro del Frente para la Victoria. Es decir, en donde verdaderamente había interna, porque vio que la ley、eh, nos obligaba a todos a ir a interna aunque no tuviéramos contrincante. Y esto también produjo una desmotivación hacia los partidos que no nos enfrentábamos con nadie. n o También es t o es una lectura que puede ser válida、eh, con miras a, a octubre y que por lo tanto aspiramos a mejorar la performance. ¿no? Usted, entonces cuando、eh, Lilita habla de un papel secundario es pedir que la corte, no es que ella p u e、eh, d e salir de cara a octubre, bajarse de su candidatura. Ella lo que dijo por lo menos fue eso. Yo estuve el lunes pasado, casualmente estuvimos hablando con ella y estuvimos en el momento de la, de la, de la conferencia de prensa. Y justamente lo que dijo fue eso. n o Ella habla de que va a pasar a, a tener un rol secundario y si es necesario que la corten. Es decir, que corten su boleta y que voten, si no les gusta la propuesta de Carrió, que voten bueno, la propuesta que les parezca más, más, más viable, más razonable. Y que, y que bueno, que, que apoyen a los candidatos de la coalición cívica, porque ahora me parece que hay que pensar en una oposición fuerte. n o La verdad, que algunos candidatos que salieron segundos pero muy lejos, en el caso de Alfonsín, o r u a l d e o Biner, ellos manifiestan que se puede ganar. Yo, la verdad, que creo que es muy difícil revertir、eh, tanta diferencia. n o La verdad, hay que ser realistas en esto, no podemos. Este, Andar macaneando ni inventando cosas. Sin duda, revertir esta elección va a ser muy difícil. Creo que la sociedad argentina, reitero por una cuestión. La gente creo que vota con el bolsillo, ¿no? Y la verdad que, si bien la distribución es mala y hay todavía grandes bolsones de pobreza, la verdad que la situación actual es mejor que la de hace unos años atrás. Y eso me parece que es lo que ha influido、mm, decididamente en el resultado de la elección. Yo creo que vamos a tener por lo menos cuatro años más de Cristina. Cosa que, bueno, repito, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero bueno, el juego de la democracia es este y hay que aceptarlo, ¿no? ¿Y cómo será hacer una campaña con una candidata a presidenta que no quiere jugar en eso, digamos? Bueno, precisamente como yo estoy tratando de explicarle, ¿no? Yo, insisto, nuestros principios siguen vivos, firmes y nuestras convicciones van a seguir así. Si alguno quiere entenderlas y darnos el apoyo, bueno. Nuestra candidata a presidente está. Pero si así no fuera, porque hace una lectura distinta de la que hacemos nosotros, bueno, que elija al que más le guste, pero pedimos el voto para tener fortaleza en las cámaras, para que haya equilibrio de poderes en las legislaturas. Esto me parece que es bueno, es sano para la democracia. Imagínese usted que si así no fuera, este, la verdad que sería prácticamente, no sé, un, un, un unicato, no sé cómo describirlo, ¿no? pero un solo partido decidiría absolutamente todo y volveríamos a antes del 2009, donde、eh, los proyectos llegarían a las cámaras y, y, bueno, y se votaría todo sin correrle una coma. Y me parece que eso no es la democracia, ¿no? Me parece que la democracia es, es discutir sanamente este, y, bueno, y si no nos ponemos de acuerdo, levantar la mano, pero levantar la mano cuando hay equilibrio, cuando, cuando las fuerzas pueden equilibrarse, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Es una monarquía prácticamente.